Venganza, venganza radioafectiva. radioafectiva. El programa de venganza afectiva. No sale como no sale, eh, Está bien. Tomé un aire y me inspiré. me, me acostumbré, es como un ritmo de vida. Existimos y existimos siempre. Siempre. ¿Qué es acostumbre? Preparate, querida. Preparate. Eh, notan los números ahí. Buenísimas tardes. Acá está el programa número 12, ¿no es cierto? 12 programas 12, ya. Wow. ¿Quién pudiera? Ya una docena. Como muy pocas. <risa> <risa> Tenemos una docena dentro Una docena, así es. Bueno, vamos a arrancar con esto. ¿Cómo estás, Luz? ¿Cómo fue tu fin de...? Hola. todo muy tranqui el fin de semana. pasa en casita, ranchando, haciendo cosas Limpié toda la casa de una manera muy... Saqué todas las malas vibras así, pero las... Corría patadas y después me pegó una ducha me costó dormir. Se me sienta un poroto. Sí, sí, total. Qué genial. quieres decirnos la, la página donde pueden escucharnos en vivo ya, sí, now? No, nos pueden escuchar por FM 106.3 o buscarnos en la página www.fm106.3 radionauta.com.ar Señal Nancy, diosa, ¿cómo estás? ¿Cómo estuvo Hola, tu bien. Lo pasé bien el fin de la casa de mis amigas también. Buenísimo. Y bueno, feliz cumpleaños. Ay, ¡Feliz cumple, feliz Mili, feliz Mili. Cumple. cumple, Mili. ¿Quieres escenas alguna red social? Nancy, vamos por ahí? Mm. No. no. Nada, bueno. Nada, bueno. Emi, ¿cómo estás? Hola, Mili, ¿cómo, ¿Cómo el fin de? Bien, bien, tranqui, paseando por el río un poco. Estuvo lindo el domingo. <risa> y estuvimos de rotation, acuérdate. Sí, no, ahora no, no había ningún mi ni co ni compañero de rotation. No ni... sí, estuvimos de joda el viernes, festejando. Ahora después vamos a hablar un poquito de qué estuvimos Olvidate, festejando. Sí, sí. Querés decirnos alguna redes sociales. Eh, tenemos sí el número de acá de la radio 21 48 81 177. Dale, también no estamos WhatsApp. en TikTok. Nos podés buscar como Venganza Radio Efectiva en TikTok y en Instagram, que estamos en vivo ahora cha now Como venganza radio afectiva en Instagram. Qué bueno, ahora vamos a charlar un montón de todo. La va querida, ¿cómo estás? Hola, mi vida, acá. Feliz cumpleaños. Gracias. Así que todo bien, buenísimo. Bárbaro, ¿no tenés algo vos? Una peli, una cosilla? Siempre tenés vamos a... algo? siempre, viste que, que yo saco de la de galera, ¿sos? Viste, al toque, totalmente. como me encanta este programa. <risas> me encanta este equipazo. Bueno. Tenemos una entrevista muy linda hoy también sí, A una sí. chica prohibida mm. Una super entrevista Que va a estar muy buena Yo no veo ahora que ya esté la entrevista Hay muchas cosas que preguntar a Pao. Prepárate, Pau, prepárate. Pau hay que ya no está visitando y Se suma ahí al ciclo de entrevistas, eh, vidas prohibidas, que empezamos con Checha, también estuvo compartiendo con nosotras Claudia la Tremenda y bueno, y ahora continuamos con Pau. Sería como unas grandes entrevistas a grandes personas del mundo icónicos, Sería que grandes bebé también podría ser, ¿no? ¿No? no, no también, sería así sí. como una cosa muy muy linda. Bueno, ¿Tenemos algún adelantito o algo de lo que vamos a hablar o vamos a la musiquita y arrancamos con todo? Estamos de cumpleaños, así que vamos a festejarlo no? a hablar la vela. Bueno, vamos a ver el comienzo del programa, musiquita, y enseguida volvemos. Love is a burning fire Stay Cause then the flames Grow higher Don't let him steal Your heart It's easy Easy Girl This game can't last forever Why We cannot live together Try Don't let him take to see brother Louis Louis Louis I'm in love set to free Oh she's only looking to me Only love breaks a apart Brother Louis Louis will read Only love's spirit dies oh she's only looking to me. saw looking at me 24-7 Por Radionauta 106.3 Volvimos, volvimos acá Ahora con actualidad tenemos ¿Qué tenemos? Tenemos de todo Tenemos entrega de certificados De las Eh, promotoras de salud de venganza Tenemos algo de marcha Bueno, felicitaciones porque Vos te llevaste un diplomita de ahí, ¿no? Soy una de las de las chicas del curso de salud Muy ¿sí? bien, Gracias, muy bien. felicitaciones, muy felicitaciones Gracias chicas sí, sí, Otro logro más que, que conseguimos A través de, de, de nuestro esfuerzo Y de venganza también Súper agradecidas Qué bueno, bueno, lindo. ¿Tienen algo ustedes para contar? Una de las cositas nuevas que ayer empezamos también el curso de costería, costería textil. Textilería, ¡Ay, ¿no? qué interesante! Sí. Qué bueno. Estuvimos sí. a full, sí. aprendimos de las máquinas, que así la profe habló todo re, recopada. <risa> qué bueno, qué bueno. Pero le estuvo muy bueno. Sí, estamos eh, todos los lunes de 1 a 3 acá en el Olga. Sí con la profe fernanda que tiene un apellido más difícil que no lo qué voy a ver si no es divina, es divina y están y yo si, sí, yo sí, me anoté sí, ¿en sí, ¿qué, sí? Sí. qué horario es? de 1 a 3 de la tarde, Genial. los lunes por si alguien que está escuchando y quiere acercarse no, no, acá en el Olga Vásquez, sí. ¿no? si, si, si, ya somos un par y bueno ¿quieres pasarla a dire? Eh, 60, 10 y 11 acá en el Olga Vásquez todos los lunes de 1 a 3 de la tarde vamos a estar acá en eh, Con, con el curso de textil Igual no es el, el, el único curso que se va a brindar Acá van a empezar varios también Así sí, que sí, sí, si sí, quieres sí. sumarse Ya está, más que invitada, ya sabe Puede venir y acercarse, preguntar, anotarse Y bueno, siempre se será bien recibido Sí, acá. obvio sí Bueno, también hay, hay muchas marchas, ¿no? Se suman un montón de marchas sí, contános, sí. Una ¿Qué? es de la el Gatillo Fácil Se juntan, se movilizan este jueves 26, 15 horas a, de, En Plaza Morena Qué no bueno. sé para dónde van, pero... <ríe> es contra la violencia eh, y, la, y la represión a todas las pibas asesinadas por la fuerza del Estado. Así del Estado, sí. claro. la policía. El gatillo fácil. Ver. Bueno, ¿alguna, ¿alguna cosita bueno, más? Sí, tenemos otro este viernes, eh, 27, a las 5 horas, frente a la municipalidad. Eh, se va a estar marchando por la devolución de los terrenos fiscales del barrio El Rincón. Que, bueno... Eh, Resulta que estos est, est, est, estos terrenos fiscales eh, habían sido dados a, a la ciudad del, a, al barrio, ¿no es cierto? Uh -huh. Para crear este una salita maternal sí. y bueno, y ahora resulta que se lo dieron a la iglesia, se va a hacer una parroquia y la y bueno, la gente está como muy indignada, entonces bueno, van a estar marchando y pidiendo para que por eso ya fue donado, ¿viste? Para para el barrio. Y Pero no con ese fin de hacer no una No, con el fin de, de hacer una parroquia ni nada de eso, que bueno, ahora eh estuvimos escuchando el, el programa pasado un ah, sí. audio no si sí. eh, donde explicaba un poco la situación y sí, comentaban sí. estas cositas así que bueno y ya ahora el, a ver a las 3 de la tarde en plaza moreno se van a juntar van a hacer una pintada van a, van a pintar eh, un pañuelo naranja que es el que le re representa eh, la movilización por la separación de lo que es el estado de la iglesia definitivamente, bueno, se va a estar siendo a partir de las 3 de la tarde, y a las 5 comienza la marcha eh, así que bueno, están todos invitados es una causa muy noble, y bueno así que el que se quiera sumar, bienvenido sea Buenísimo, ojalá se los den, sí, para que sea vivienda para la gente que más lo necesita Y no tenga que ser únicamente para la iglesia Claro sí, También sí, sí. relacionado a, a, por ahí a las cuestiones de salud y todo esto que veníamos mencionando Al principio va a haber una movida en el hormiguero disidente ¿Nos querés contar algo, Miri, de eso? Sí, sí, sí. algo, al, algo tengo sí. Va a haber una charla de salud el jueves Eh, 26 a las 15 horas, cerquita de casa, 526, 24 y 25, sí. el jueves, están más que invitadas, es una horga amiga que está buenísimo que, que vayan y escuchen un poco. Y le mandamos un abrazo enorme a hormiga DJ, que siempre nos hace bailotear un montón. Sí, y bueno, otro chivite, pero bueno, hay evento el domingo, el sábado, ¿28 sería? Bueno, en el sí, Hormiguero, con grandes DJs, no tenía nada que ver, pero bueno, también lo tiramos ya bueno, está. Pero está, está, bien, no? está? Sí, sí, va a haber un evento, bueno, en el Hormiguero, el 28. Y también hay, hay un encuentro. Eh, ¿Nos querés contar algo, dale, Loba, es, Loba? Dale, Loba, dale sí, obvio, siempre. Regia, siempre, yo siempre. divina. <ríe> la única, la más linda, la más mejor. Acá tengo todo el chisme, mirá. Este es... Eh, Bueno, es una convocatoria, ¿no? Esta va a ser el segundo encuentro plurinacional regional de mujeres lesbianas, travestis, trans, bisexual, no binarias de La Plata, Berisso y Ensenada. Eh, va a ser va a ser el segundo. Bueno, este con el tema de la pandemia y todo esto, ¿viste? Antes ¿Sí, antes sí? se hacía a nivel nacional, sí. eh se juntaban en San Luis y bueno, ahora con, con el tema de la pandemia que no se puede viajar y todo, va a ser algo más re regional. Este se va a llevar a cabo en octubre. Este, bueno, se están haciendo las, pre las preparaciones y todo eso porque va a haber ferias, va, va a haber cursos, va, va, va a durar eh, todo el día y no sé si varios días. Este, bueno, y la concentración va a ser en el estadio único. Ah, Ay, un molleta de, sí. de casa, cerquita de yo casa no, yo vos... no pude ir al primero que se hizo porque bueno, estaba recién estaba en posoperatorio, o sea, pero ah, me gustaría ah. encantado y fue nacional, ¿no? O sea, sí. provincial todo es un mundo de gente, me han contado. Sí, sí, yo tenía sí, ganas sí. de ir. Y ya el segundo, no porque, no sé si fue lo que pasó de la pandemia. Este va a ser por... el segun... claro, no segundo. Claro, se no, no se hizo. No se el hizo el segundo. Tipo una, tipo una claro. cosa virtual, uh -huh. que participé yo y unas compañeras más. Y nada, estaba bueno que sea presencial ahora. Claro. Bastante. Ahora el segundo se va a hacer presencial claro, por el tema de la pandemia. viste que, que bueno. La pandemia corrió todo. Bueno, ahora se va a hacer eh, en octubre y bueno, vamos a estar diciendo los días que van a... Va, se van a estar reuniendo las diferentes eh, organizaciones y, y para, para ir llevando a cabo eh, todo lo que es la realización, ¿no? De, de este de este día que va a ser en octubre. este Bueno, van a, como ya les dije, va a haber eh, de todo. Va a haber eh, cursos, va, van a haber charlas, este así que va a estar súper interesante para asistir. Y bueno, vamos a estar eh, diciendo más datas y Así que bueno, claro, sí, estuvimos, estuvimos en el viernes también en una asamblea allí en Plaza San Martín y más o menos lo que yo entendí fue que ellas lucharon por el aborto, por el, la ley del aborto, eso se se dio, salió, salió la ley, que así ellas ahora lo que quieren seguir la lucha contra las mujeres, contra las mujeres, la violencia, eh nada, el cupo trans, eh, para que salgamos a, la, o sea, salgamos a la luz, más o menos no sé cómo decirlo, pero eh, por la gente no binaria, la gente que está oculta también que quiere sus leyes y que se cumplan. Claro, que se cumplan. Más y o menos se, entendí así. Que se cumplan y que se haga efectivo, obviamente. Como siempre Venganza va a estar ahí apoyando la causa porque, bueno, es algo que nos compete a nosotros también. Claro, siempre apoyando a, la, a las minorías y a, a, a los problemas que son cotidianos para nosotros. Eh, así que, bueno, eh, ahí nos sumamos, obviamente. ¿Presentes de una? Sí, sí. ¿Alguna cosita más quedó? Sí no. tenemos la presentación de un nuevo disco ya sí. como para Ay, ir ¿cómo? cerrando ¿Cómo? ¿Por qué presentamos un disco creo que es la primera vez que hablamos sí. de eso pero bueno el viernes 13 de agosto eh, la banda bocha de info presentó su primer disco titulado Queer punk Club de Amiga Wow mm, no así eh, es un disco punky muy adrenalínico de ocho canciones que tiene unas frases, un, unas letras muy increíbles, yo hice, rescaté ahí como unas cuatro frases que me gustaron muchas, eh, que bueno, por ejemplo, uno, tengo una amiga que me saca la cara, dos, creí que era Paki y me recabió. <risa> por eso estamos hablando un poco también, ¿no?, de Queer Pan Club, de Amigues y de Bocha de Info, porque, nada, una gente y hermosa de acá de La Plata, eh que bueno, después de mucho tiempo eh, pudo grabar el disco y lo estuvieron eh, produciendo y, y editando en el, el, el, en el transcurso del año pasado en pandemia y bueno, después por ejemplo otras cositas que encontré es Se me antoja un helado de frutilla. Yo sabía que era salta tortilla y entre todos hacemos alta orgía. Ah. ¿No? Hablando de fetiches y de cositas sí, así vamos. que veníamos hablando el otro día. Yo ah, leyéndolo así, no tiene mucha gracia. Vayan a escuchar el disco. No tenemos nada. Sí, vamos a escuchar cositas. Vamos a, hablar, vamos a escuchar. Sí. Y la última que me encantó dice Rajá de acá, tocá de acá, volá de acá, no quiero saber de vos. Chao, ¿viste? De o claro. sea... No me molestes. Chao. Bueno, un punky. Punkys de ex eh, Queer Punk Club. Eh, bueno, eh, vamos a tener que pedirles ¿no? que nos armen como eh, a la gente de Bocha Info, que nos armen el cancionero con las letras para poder gritar ahí en vivo cuando les podamos escuchar en vivo en el Pogo, ahí a cantar sus canciones. Y bueno, ya para cerrar la sección de noticias vamos a escuchar un audio primero de Diki. Luz, que... ¿esta banda también tiene que ver con la, el colectivo ltbg Kuma? Sí, sí, claramente. Es una gente, nada, eso que pertenece, digamos, de cierta ah, manera bueno. al colectivo, y por eso también estamos como haciendo la presentación, y bueno. Eh, muy bueno. También tiene una manera de de encarar la música, que es bastante desde el hacer, ¿no? Como eh gente que se juntó como amigos eh a hacer musiquita y empezaron a salir canciones y ahí di que iba a explicar un poco mejor, ¿no? Pero como muy de, del hecho del compartirse y de hacer, salió lo que tienen hoy día, ¿no? Lo cual a mí me parece súper interesante, sobre todo en un lugar como La Plata, donde a veces por cuestiones de, de cultura que quizás hay de, de cantidad de gente que se dedica a las artes, También existe cierto tipo de prejuicios y exigencias en relación al arte, que es como bastante polémico, digamos, ¿no? Es como, bueno, si, si la onda es pasarla bien, compartirse y, y expresarse, qué sé yo, el resto de las cosas, ¿viste?, pasa a ser más secundario a veces, a mí, de, de la forma que yo lo pienso, por lo menos. Eh, a veces mucho más importante lo que dice una letra que si, en definitiva... Sale perfecto, un detalle, unas claro. cosas así que por ahí a veces se pone exigente la gente de la plata. Bueno, sí, bueno. No sabemos qué, qué pasa. Tirado <risa> bardo no, la no iban iba a pasa, fletar. No Salgo del odio y me viene a buscar la patota de <risa> <risa> de <Linadi. risa> Bueno, pero quiero escuchar, quiero escuchar Bueno, novio. hemos escuchado un audio de y le mandó un abrazo enorme. Eh, le agradecemos un montón, que está súper lejos ahora de La Plata, pero bueno, ya está con, in, con intenciones de acercarse y también nos eh, recomendó un, una de las canciones que se llama Ayuta del Amor, que es eh, de, de Bocha de Info, del disco Queer Punk Club de Amiguex. Vamos a escucharlo. Hola, mi nombre es Ziki, de Bocha de Info. Bueno, Bocha, Bocha de Info es una banda que se formó en el Afinés del 2018. Somos un grupo de cinco personas hermosas que nos juntamos para poder agitar y, y compartir nuestras canciones, que nuestro proceso fue a partir de mandarnos, de, de subirnos al escenario, de, de romper un montón de estructuras, eh, prejuicios nuestros y prejuicios que si quizás eh, nos ponían en un lugar de, de que no íbamos a poder hacer ciertas cosas. Así que fue hermoso, bueno, está formada por... Eh, Maizu en la guitarra, eh, Sere canta eh, voz, eh, Pola en el bajo y Pajarito en la batería. Somos cinco monstruis, loquitos, loquitas, loquites. <ríe> y nada, eh, para mí es un disco hermoso, re sincero y como super amigable, amistoso, ranchero. Eh, aparte, súper cortito, súper disfrutable. Como que, por suerte, eh, nuestros amigos que que nos produjeron el disco nos pu nos pudimos eh, comunicar bastante bien en lo que queríamos nosotras. Eh, que lo, produ lo produjo Nicolás Pirón y Jungling, que son dos amigos. Y... Y nada, espero que lo disfruten. Gracias por el espacio. Estoy súper contenta que, que, que exista este programa. Les mando un beso muy grande de acá desde Ushuaia y cuando vuelva a La Plata espero que puedan ir a ver a Bocha de Info en vivo. Sería hermoso. Un abrazo grande. Espero que disfruten el disco. Besos. Venganza radioafectiva El programa de venganza, venganza afectiva Siempre está conmigo en la buena y la mala lo... Los martes a las 15 horas Por Radionauta 106.13 Más, más divino. Qué hermosa, qué hermosa canción. Qué tema qué tema más divino para presentar lo que se viene ahora, que es lo que tanto estábamos esperando toda la tarde, que es la gran entrevista. Ay, qué emoción, tantas preguntas que hay para hacerle, nos vamos a quedar cortas. Hace muchísimo tiempo que teníamos ganas de, de recibirla y ya la había, por distintos motivos, no se nos estaba dando, pero por suerte la tenemos acá con nosotros. así que... Sí, sí, la teníamos ahí en, en los en las asambleas de Belcanza, contando sus historias, que los conmovió a muchos. Sí, sí. Así es. Ahí hay, hay un chico también, chica ahora, ¿no? Eh, Cristal, que también cuenta mucho de ella, que le ayudó mucho. En una de las asambleas fue muy emotivo lo que contó, que Paola lo ayudó mucho a él a hacer lo que es él hoy. Que así, bueno, nada acá la tenemos. A Pao, que así nada, um, no sé... Pau, una gran diferente yo, yo creo que se me sería una super presentación sí. Actriz, vedette, mamá, eh, icónica, espléndida, no sé qué más decirle Pau, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes chiquis, eh, todo bien, eh, gracias por la invitación Y bueno, eh, pude cumplir con ustedes y estoy re contenta y muy feliz de estar aquí Eh, ser parte hoy de, de la radio de venganza y poder, bueno, estoy a disposición de ustedes, así que cuando quieran empiecen con las preguntitas. Gracias Bye. Pau, gracias por habernos dado el sí y nada, acá vamos a empezar a, a bombardearte. <risa> no, pero bien, bien, bien, no sé, si querés hacerte una presentación vos, querés contarnos un poco quién sos, qué, cómo fueron tus comienzos. Claro, presentate, Paola Bueno, yo soy Paola Oviedo este, Soy una mujer trans eh, Mayor adulta, digamos Y... Bueno, eh, mis comienzos fueron Desde muy pequeña eh, Empecé mi transformación eh, A los 14 años eh, En lo cual igualmente eh, yo de muy chica desde que tengo uso de razón eh, toda la, mi vida si, eh, siempre me sentí mujer este, siempre siempre tuve en claro y siempre supe lo que quise para mi vida y lo que quería para mí así que y eh, bueno fui eh, fui de a poco como todas eh, pasando por distintas etapas en las cuales Eh, sufrimos la discriminación de nuestras propias familias, de nuestros padres, eh, de la familia y de, de la gente en sí también. Este, pero siempre, gracias a Dios, fui una persona que siempre tuvo carácter y siempre como siempre estuve en fijo lo que yo quería para mí, es como que nada pudo impedir que yo siga hacia adelante y que pueda cumplir con con mi meta no de ser quien soy hoy qué bueno, qué bueno. otra otra preguntita por acá eh, cómo fueron los tiempos de comparsa en los años difíciles ahí de la dictadura de tanta discriminación y, en los tiempos de, de comparsas cuando yo era joven era era todo muy difícil. O sea, en sí, la vida para nosotras era difícil. No solamente para los carnavales, sino también era difícil en, en lo que era todo. Eh, nosotras no teníamos una vida propia. O sea, vivíamos ocultas, porque no podíamos disfrutar, por ejemplo, decir, me voy a tomar un helado, me voy a, a qué sé yo, o un cine, me voy a un baile. Eh, todas esas cosas no las podías vivir, no las podías disfrutar porque no eras dueña de caminar por la calle como cualquier otra, otro ciudadano, ¿no? porque enseguida eras perseguida, eras, te llevaban detenida por ropa no adecuada al sexo, que era en ese momento la ley, y te hacían una contravención en la cual eh, te llevaban detenida y te tenían de tres, cuatro, cinco hasta siete días a veces te tenían detenida, este sin que te pueda ver tu familia, eh, solamente te podían pasar alimentos, y a veces los alimentos ellos te lo pasaban y a veces no te lo pasaban, te maltrataban, te insultaban, te demigraban, y por ahí a veces, imagínate, estaba siete días detenida, ...siete días en adentro un calabozo... ...con presos comunes... Eh, ...y eh, sin acceso a poder bañarte... ...a higienizarte... ...porque te tenían siete días en el calabozo... ...sin acceso a, a nada... ...y a veces te largaban a las 3 de la tarde... ...te daban ¿Ah, la sí? libertad a las 3 de la tarde... Y como vos no podías comunicarte con tu familia para que te vayan a buscar o con algún amigo, y en ese momento no estabas con dinero, de a donde vos quedabas detenida, te tenías que venir caminando hasta tu casa sin higienizarte, sin nada. O sea, toda sucia, toda desprolija, eh, y así. Esa es una gran subviviente esa barbarie, Pao. Un horror, ¿no? Sí, sí, tal cual. y Bueno, y no, no teníamos una vida, no teníamos vida. No teníamos vida porque no éramos dueñas de nada. O sea, yo empecé a disfrutar la vida de grande, cuando realmente pudimos eh, caminar por la calle y decir, acá estoy, y, y disfrutar eh, todo lo que no pude disfrutar de joven. Es como que lo empecé a disfrutar de grande y lo sigo disfrutando, obvio. Genial. Este... Pero en ese momento no no teníamos vida. Éramos perseguidas, eh, a veces salías a hacer un mandado y pasaba un patrullero, ya te detenían y te llevaban presa. Claro. Y capaz que vos salías hoy de estar presa y a los dos días... Otra vez. Otra vez porque te volvían a cruzar y te llevaban de vuelta detenida. O sea, no, no, qué no. Qué insistencia, qué, Era qué, qué horror. Era malo que vivíamos detenidas porque a veces... Eh, qué sé yo, querías ir a visitar a una amiga, querías ir a hacer una compra. Para ir a hacer una compra, por ejemplo, no eras dueña de tomar un colectivo. Y si y ponele, querías ir en un taxi o en un remis, tenías que ir eh, toda camuflada, porque si ellos veían al patrullero que hubieras en un taxi, paraban el taxi o al remis, te bajaban y te llevaban detenida. Y cuando llegabas a un negocio, tenías que bajar del taxi corriendo, comprar corriendo y subirte de vuelta al taxi para volverte a tu casa y que no pase un patrullero y te vean de que vos estabas adentro del negocio porque entraban al negocio y de adentro al negocio te sacaban y te llevaban detenida claro, es que vos lo estás, lo estás contando una historia antes de que suceda todo esto de lo, del orgullo, la bandera en la comunidad LTVG Y hoy la comunidad de que representa para vos? Eh, eh, te ayudó mucho a, ¿no? a salirte de esa oscuridad, ¿no? De que la perseguían en la calle y todo eso. Hoy en día podemos decir soy gay en un trabajo y que no te discriminen. Sí, sí. Eh, sí, hoy me siento más libre. O sea, pero nosotras en sí, eh, en aquel tiempo nosotras peleábamos nosotras por nosotras no teníamos un apoyo de una comunidad. Nosotras luchábamos, nosotras, cada cual, o así entre amigas, era como que nos ayudábamos una mutuamente, una a la otra. Y sí, hoy me siento más, eh, no digamos tampoco tan libre, eh, porque todavía sigue esa cosa de un poco de la discriminación, y todas esas cositas porque para algunas es más fácil, pero para otras es más difíciles. Hay como más contención ahora. Es ¿no? claro. más contención, somos más, estamos más organizadas. Exacto. ¿no? Sí, sí, está sí. Bueno. Ahora ya es distinto porque vos tenés eh, por ahí el apoyo de una agrupación. Claro. En la cual estamos en la lucha para eso. Entonces se se complica un poco más, o sea, para eh para lo que es eh, que nos ataquen, tenemos cómo defendernos. Claro. Sí, sí. Cómo pelearla, digamos. Y esto que comentabas, digamos, del compartirse con de acompañarse con las amistades, con las amigas, eh, es en, en la época de adolescente o de juventud ya un poco más. No, no, de ya de juventud. Bien. Sí, ya y... de Y algunas experiencias, digo, o sea, los acompañamientos eh, tenían que ver también como con una búsqueda de, de del cómo una quería verse, por ejemplo, no ah, cotidianamente a la, o a la vez era como una, un acompañamiento, digo, me refiero como arreglarse el pelo, ayudarse a maquillarse, aprender a hacerse unos sostenes lindos, ¿O también un acompañamiento de ayudarse con comida o con el alquiler? No sé, cositas que nos quieras sí, contar de eso. Eh, antes era... Eh, pues yo, por ejemplo, toda mi vida me junté con... En ese tiempo nos usaban las palabras que se usan ahora. Trans, eh, gay, chicos, trans. En ese tiempo eran mariquitas, gay... Este, gay, mariquita y travestis y lesbianas este y nosotras eh, yo por ejemplo fui siempre una persona que siempre me, me siempre me involucré con mujeres trans mayores que yo todas eran todas mis amistades, todo mi entorno eran todas mucho más grandes que yo me llevaban 10, 15 años más que yo Eh, en aquel momento se usaba que vos la más chiquitita del grupo entonces vos la hija siempre de una esa te adoptaba como su hija y era la que te enseñaba yo por ejemplo sé cocinar sé tejer sé tejer al crochet sé tejer con dos agujas sé coser, sé bordar eh, sé hacer de todo porque todo eso me enseñaron ellas ellas te enseñaban ellas te educaban Ellas te cuidaban, ellas te protegían. Eran como... Al ver que vos estabas eh, sola, que eras tan chica, porque yo era muy chica, yo tenía 17 años cuando conocí la primer mujer trans, ella tenía 28, yo tenía 17. Yo cuando la vi a ella quedé deslumbrada, porque yo la veía una mujer hermosa, Su cabello, porque antes usaba mucho la producción. Antes, una mujer trans era todo prolijidad. Era su cabello, sus manos, su cuerpo, su piel, su cara. Era todo prolijidad. Yo tuve la escuela de ella. ¿Entendés? Es como que ella te enseñaba a estar siempre prolija, siempre arreglada. Y ellas te enseñaban a, a... vos tenías que aprender todo. También estaban los cachetazos por detrás, ¿eh? <risa> sí, estaba el cachetazo por detrás siempre, ¿viste? Porque es como que te querían proteger, pero a su vez es como que... Hacés las cosas como yo te digo, ¿viste? Si no te desplazaban, ya no era más tu madre... Pero bueno, en ese momento era como que yo eh, me sentía, ay, qué malas que son, ¿viste? Pero después con el tiempo como que fui entendiendo que por ahí ella de esa forma es como me fueron ayudando y de esa forma yo fui haciendo mi vida y adquiriendo experiencia en un montón de cosas. Por ejemplo, en ese momento cuando no ibas a un hospital hormonarte, en ese momento te lo enseñaban las grandes. Ellas las que te aconsejaba qué hormonas podías tomar, cómo las tenías que tomar, eh, y así, y como que te iban siendo. O sea, no quería la mariquita, ¿entendés? En ese tiempo, no, no, no, no. Ellas te veían y te decían, no, nena, así no podés estar, ¿entendés? Empezá a dejarte el pelo largo, empezá a tomar hormonas, eh, bueno, y vamos para adelante, ¿entendés? Porque vos tenés que ser como tu madre, tenés que ser una mujer Entonces, claro, es ese verdad era así. ¿Sí? Sí, Totalmente. Sí. yo sé casi de ese tiempo como decís vos, Pau yo también tuve mi madre sería que para descanse de la flaca Andrea y nada o sea, sí, yo también tengo el mismo colegio que Pau así que está bueno sí. eh, el nombre Paola ¿cómo te surgió? ¿te inspiraste en alguien? O ¿cómo fue? <risa> no, Paola eh, fue así Yo desde que era muy chiquita, yo era en ese tiempo era toda rellenita. Y al rellenita como que tenía así como gordito y tenía como pechitos. Sí. Yo tenía el pelo largo por acá, todo con rulos, porque mi pelo natural es todo rulos, tirabuzones. Tenía el pelo largo, yo tenía 14 años. Ahí fue cuando empecé con la transformación. Yo tenía una amiga mujer que éramos muy amigas, ella tenía 18, yo tenía 14 y salíamos juntas. Y yo ya salía, eh, ya tenía mis cejas depiladas, mis uñitas largas. imagínate que en ese tiempo no tenía ni barba, nada, tenía 14 años. Y eh, bueno, salíamos así juntas, qué sé yo, un día lo encontramos con un par de chicos y los chicos no se dieron cuenta de mi condición. O sea, creían que yo era una chica, una chica nacida biológicamente. Entonces, ah, Rosy, presentame a tu amiga, qué linda que es tu amiga, qué sé yo. Entonces mi amiga se quedó así, me miró, entonces yo le hice una seña como diciendo, no digas nada. Entonces el chico se acerca y me pregunta cómo era mi nombre. Y yo en ese momento había una, una novela que la primera actriz se llamaba Paola. Era rubia que era Cristina Alveró. Ajá. Mirá de quién te hablo, Cristina Alveró. Que era rubia todo. Y yo siempre toda la vida, porque yo en realidad no soy rubia. O sea, soy una mezcla. Yo de chica tenía el pelo entre un rubio, pero más tirando a pelirroja. Y yo siempre quería ser rubia, siempre quería ser rubia. Y me encantaba Cristina Alveró. Ajá. Uh -huh. Y entonces el chico me pregunta cómo era mi nombre y le dije Paola. Y ahí te quedó. Y ahí me quedó. Desde ahí, siempre Paola. Qué bueno, que conservaste tu nombre desde ese entonces. Desde ese entonces. ¿Y algún consejo, o sea, no, un consejo no era, algún deseo pendiente que tengas por realizar en tu vida? El único deseo que tengo hoy por hoy es lo hay dos cosas que me faltan finalizar para decir, hice todo lo que quise en mi vida porque gracias a Dios yo siempre dije que a veces no se necesita ir una iglesia para creer en Dios yo toda la vida creí en Dios y sigo creyendo en Dios porque yo creo que fui tocada con una varita mágica por Dios o sea, Dios puso la mano en mí porque todo lo que yo quise en la vida todo lo tuve y lo tengo Eh, lo único que me faltaría para terminar, cerrar mi ciclo y ojalá que se me dé es casarme legalmente sí, casarme sí. legalmente con mi esposo y después eh, otra cosa pendiente sería que se cumpla el cupo laboral trans en eh, que se cumpla y que no sea solamente eh, para personas, por ejemplo, yo a esta edad que yo tengo, eh, para, eh, para poder tener un trabajo, tengo que tener secundario terminado. Vos fíjate que yo a la edad que yo tengo, <coughs> hoy por hoy, hacer el secundario son 3 años y yo dentro de 3 años voy a estar cerca de los 60 años. O sea, eh, se me dificulta hoy a mi edad, porque hoy a mi edad yo mando un currículum y manda otra persona mucho más joven que yo, es obvio que el lugar lo va a tener la persona que es más joven que yo. Hoy a mi edad se me complica un montón conseguir un trabajo, ¿entendés? Eh, entonces lo que me gustaría es que el cupo laboral sea más extinguido y que tengamos también la posibilidad de las personas mayores, ya que hemos sido, fra... nosotras fuimos frustradas en la juventud, porque no logramos un estudio, no logramos ser alguien, a mí me hubiese encantado, por ejemplo, a mí me encanta dibujar, y yo sé dibujar muy bien, me encanta pintar, y me hubiese podido gustar eh, haber hecho la carrera para hacer eh, dibujo publicitario. Qué bueno. Y no lo pude hacer, eh, porque eran muchas las exigencias. O por ejemplo, a mí me costó un montón para estudiar peluquería. Eh, yo para estudiar peluquería me tenía que disfrazar de hombre, porque era un disfraz, porque no era como yo me sentía. Tenías que tener el pelo engominado, camisa, pantalón de vestir. Te tenías que vestir como un hombre para que te acepten porque la primera vez que yo me presenté para anotarme para hacer el curso de peluquería, eh, la dueña de la academia me miró y cuando yo le di mi documento me dijo, no, vos no podés estudiar porque no sos la persona acorde a lo que dice el documento, yo te estoy mirando a vos y veo una mujer y acá en el documento dice que sos un nombre. Entonces no te puedo tomar. Si vos querés venir a esta academia, querés estudiar en esta academia, te tenés que venir con el pelo peinado tirante hacia atrás o el pelo corto, te tenés que cortar las uñas, no podés venir con maquillaje. Tenés que tener pantalón de vestir, camisa y zapato. Qué nefasto. Ahora no no no raro. Pau, ¿pensás que si se llega a dar el, la gran reparación histórica que estamos que la estamos luchando sería un gran logro para el, para el, el colectivo trans, travesti? Y sí, eh, sí. Es más eh, o menos de lo que vos estás hablando. O sea, que sea un reconocimiento para las personas de 40 años en adelante que puedan tener una jubilación, una vivienda, un acceso a muchas cosas que se le negaron desde el inicio. Y obviamente que sí, porque nosotras sufrimos... Eh, Eh, sufrimos el, el maltrato también y la discriminación de los gobiernos y de los estados Total. el estado también nos frustró a nosotras sí, sí, la gobernación sí. el estado y, y nos llevó a nosotras a lo que a lo que a no tener nada porque muchas chicas eh, no, no pudieron tener nada y se tuvieron que dedicar exclusivamente a lo único que le quedaba que era la prostitución sí. Pero eso nos llevó el estado sí. a que hay? el estado la sociedad la sociedad ah, todo un conjunto, ¿sí? no, no. Pau, y al, ahora poniéndome un poco más en tu pasado eh, si de tanta tecnología no que hay ahora se crearía una máquina para volver en el tiempo ¿Qué le dirías a tu pau más joven o sea a tu a, a la paola o, o a, la, a, a la persona esa antes de ser paola ¿Qué, qué consejos le darías? No, que en realidad yo nunca no fui Paola. Yo toda la vida fui Paola. O sea, yo, ya te vuelvo a repetir, yo desde que tengo uso de razón, eh, yo siempre me sentí mujer. Y eso lo sufrí hasta en el colegio porque... Y a veces hasta yo me sentía mal porque yo me echaba la culpa yo misma. O porque a veces me, me preguntaba... Eh, ¿Por qué Dios me mandó de esta forma? ¿Por qué soy... ¿Por qué me siento de una forma y sin el espejo me veo de otra? Sí, sí. ¿Entendés? O sea... ¿Y qué le diría yo a Paola eh, de, su, de la juventud? Eh, no, porque yo siempre hice las cosas bien, o sea, no tengo nada que... Siempre me manejé bien en la vida, ya te digo... Siempre supe lo que yo quise para mi vida. Siempre supe lo que yo quería para mí. Y gracias a Dios eh, lo logré y hoy soy quien quería ser. O sea, soy una persona muy querida, muy respetada. En el barrio donde yo vivo la gente me adora, me quieren. Eh, mis clientas en la peluquería... Bueno, yo tengo mi página de de Facebook, eh, y bueno, se ve en mis publicaciones, quien me tiene ve el cariño de la gente, cómo se refiere hacia mí, porque soy una persona, yo no me considero de ningún sexo distinto, o sea, primero que todo soy una persona, soy un ser humano, y me manejo en la vida como cualquier otra persona, siempre respetando a los demás, nunca... Eh, faltando respeto, siempre con respeto, siempre con ubicación, y es lo que siempre espero de la otra persona hacia mí, que me respeten de la misma forma que yo respeto. Entonces creo que transmito yo ese respeto. Entonces no doy lugar tampoco a que nadie me falte el respeto. Qué bueno, se habla muy bien de vos, Pau. ¿No? Eso quiere decir que no hiciste las cosas. O sea, sos buena persona, sos querible... Y no nada si no te esta pregunta me van a matar ¿cómo llegaste a venganza y qué significó para vos eh, yo a venganza llegué porque en, en el tiempo de pandemia que fue un tiempo muy difícil para todos eh, venganza se acercaba a nuestras casas a, a llevarnos mercadería o sea, uh -huh. nos ayudaban después con el tiempo eh, nos llega la invitación para acercarnos a la organización la Calolga, olga eh, a participar de reuniones en las cuales eh, se hacían cada 15 días y bueno y vine a participar como quien dice, Digo, bueno, voy a ver qué onda, a ver qué pasa, porque viste que en realidad más de tres locas es para quilombo. Sí, te terminaste enganchando y bueno, sí. te, Dije, enganchando bueno y te comprometiste acá. Sí. Digo, bueno, voy a ver qué onda, a ver qué pasa, qué sé yo. Si me gusta, sigo, y si no me gusta, no voy más. Claro, y te, te, te gustó, sí. te sentís bueno, cómoda. Y vine y la verdad que sí, que me sentía acompañada, Eh, me reencontré con muchas personas que hacía años que no veía eh, que habíamos perdido contacto, que nos habíamos conocido hace muchos años atrás y perdimos contacto, nos vinimos a reencontrar acá encontré el acompañamiento, la ayuda eh, y Venganza es una organización en la cual eh, nos brinda mucho mucho apoyo y ...en la cual luchamos todos junta por lo, eh, to, todos por lo mismo y bueno nos ayudaron también para lo que es el tema de poder eh, el tema de los hospitales para, para que para las hormonas eh, ...también tenemos eh, para estudiar los cursos así que es algo que es, es muy interesante Y, y está bueno y estoy muy agradecida a venganza por todas las posibilidades y todos los logros que tuvimos y, y bueno, y los que vamos a seguir teniendo porque vamos a seguir luchando por lo que nos corresponde. Obvio, sí, sí, de una. Pau, otra preguntita. Ser madre te cambió la vida? Sí. <risa> esa parte me emociona. Sí, porque sí, quieres contarnos un poquito sí, de eso. Sí, esa parte me emociona porque Este mi hija fue lo mejor que me pasó en la vida. Ella es todo para mí, es mi vida, es, es todo. Es todo, lo, es lo más importante que me pudo haber pasado en la vida es mi hija. Eh, yo a ella la empecé a criar cuando yo tenía 31 años. Eh, ella hoy tiene 22 para 23 años. Es una excelente hija, y mi compañera, es mi todo. Ella es mi apoyo. Eh, ella está siempre conmigo. Nos acompañamos mucho. Eh, y es una excelente hija en todos los sentidos. Mi hija es... Eh, mi hija es la mujer que hubiese querido haber sido yo. Hice de ella la mujer que hubiese sido yo si hubiese nacido biológicamente mujer. es Lo que es ella hoy es... Mi reflejo. Le inculcaste todos tus valores. Y Le se inculqué nota, todos mis valores. Mi hija, por ejemplo, hizo todo el primario sin repetir ni un solo año. Hizo todo el secundario sin repetir ningún año. Y hoy está haciendo una carrera universitaria. El año que viene es mi orgullo. Se va se recibe de ostreticia. ¡Qué bueno! Y va a seguir la carrera de ginecóloga. Es genial, Paola. Ella es el, el amor de mi vida. Yo... Es todo para mí. Ahí se nota lo buen mamá que, que sos, Pau. Y lo seguís siendo hasta el día de hoy. Y bueno, y gracias también a mi pareja. Yo tengo mi pareja, mi marido, que de toda la vida. Yo lo conocí a él cuando tenía 20, yo tenía 23 años. Y ahora el 29 de octubre va a ser 32 años que estamos juntos. Ay, muchísimo tiempo, toda una vida, Pau. Toda una Pau. vida, toda una vida y fuiste feliz, tenés tu hija, tenés tu casa, puedes decir que sos feliz? Sí, por eso yo digo, eh, yo en la vida hice, o sea, conseguí, obtuve todo lo que yo, todo lo que yo quise en la vida, lo tuve. Eh, obvio que pasé por situaciones eh, difíciles, como todo el mundo, ¿no? Eh, porque to todos pasamos por situaciones buenas y situaciones malas, pero yo siempre la peleé, siempre la luché y siempre fui para adelante y no dejé que nadie, nadie, nadie eh, se en entreponga en, en mis decisiones y en lo que yo quería para mi vida, ni siquiera ni mi familia. Eh, nunca me importó ni nunca viví de lo que digan los demás, nunca me interesó ni me interesa lo que digan de mí o lo que no lo que no digan. Eh, yo siempre fui para adelante, siempre luchando por por por conseguir las me mis metas. Muy emocionante poder escucharte y que nos compartas tantas experiencias hermosas, es muy valioso también como Eh, poder eh, por ahí una que no vivió ciertas épocas y cosas eh, como poder escuchar esas experiencias por más que nada eh, en mi caso eh, cuando llegué a Venganza eh, fue como una primera vez donde me acerqué a ciertas corporalidades transfemeninas eh, que eran mucho mayores en que yo Y eso me, me hizo sentir muy bien, digamos, porque fue como, nada, experiencia, vida de personas que transitaron cosas distintas en otros momentos y que está buenísimo que nos las puedan compartir también. Eh, claro, yo también quiero decir, yo tengo una prima, Paola, también tiene tu nombre, ella también. Eh, es, eh, el tiempo de la dictadura y todo eso a mí me costó mucho salir del clóset como hoy se dice eh, no entendía mucho lo que era el colectivo gay y ella me ayudó mucho también esta persona trans eh, me, me, me llevó me, me enseñó lo que era ser gay eh, lo difícil que se pasa y todo eso y nada, y tuve también por eso yo te quiero preguntar hoy eh, a, eh, ¿qué es el orgullo para vos? ¿qué significa para vos? Eh, el orgullo, el, o sea el colectivo y el orgullo es la palabra te lo dice o sea eh, lo que pasa que una muchas veces otra cosa que me quedó pendiente decir, que lo quiero decir es que no solamente las mujeres trans sufrimos la discriminación ojo no nos olvidemos que los chicos gays también lo sufrieron como nosotras. porque Porque en su momento el chico gay que era afeminado tampoco tenía posibilidad de estar en un trabajo y tampoco tenía la posibilidad de conseguir un trabajo. Y el chico gay tenía que ser masculino y masculino. Y tenía que tapar su, su sexualidad. No era que soy gay y porque soy gay tengo más posibilidades que que otros. Había chicos gay que eran un poco afeminados y se tenían que dejar barba, se tenían que dejar bigote para, para tener una apariencia más masculina, para que no sean discriminados para trabajar, para sus trabajos y para todo eso. Bueno, entonces vamos terminando entonces. Sí, no, se, nos, se nos fue toda la hora, la sino, pero bárbaro. Nos encantó a la que tenés, Tiene que hacer un, va, va a haber un volumen 2. Sí. de esta entrevista porque me quedé con muchas ganas, con muchas cosas que preguntara a Pao y teníamos un montón, montón de cosas para montón, Se nos fue el programa, pero Cuando nada, quieran, yo no tengo ningún problema. Va a haber en segunda edición de todas las entrevistas, me parece, sí, porque quedaron buenísimo. cosas. Hay muchas cosas más importantes. Hay muchas cosas más importantes también para seguir hablando. Sí, por eso, Pao, sí, nos quedamos sí. con las ganas. Sí. Bueno. Así bueno, gracias por venir y gracias. por compartir este espacio sí, con bueno. nosotros de llenarte de preguntas sí, una relinda historia y la emoción que, que transmites al contarlo y está muy bueno bueno, yo le quiero agradecer a ustedes por la invitación, por darme esta posibilidad de poder contar cosas eh, de vivencias históricas que no solamente yo he pasado, sino también un montón de compañeras compañeros y quiero dar las gracias a Venganza Por, también por la posibilidad y por el apoyo que nos da a todos nosotros. Y bueno, así que cuando quieran eh, no hay ningún problema, estoy con de ustedes una, con y le agradezco de corazón, gracias por la invitación. Contamos con vos. ¿Un aplauso para Pau? Sí. Yeah. <tose> uh <-huh. tose> gracias Pau. Luz, quieres agradecer el espacio? en adelante estas charlas me encantó bueno estamos acá en el olga vázquez eh, todos los martes de 15 a 16 horas el programa de venganza radio afectiva que se que se emite digamos por radio nauta a quien también agradecemos un montón, sí, sí. 106.3 o www radionauta sí Así que también agradecemos a Cami, que volvió Cami. a operar. Hola. Gracias, Cami. <risa> Hola y chau. Hola y chau. Agradecemos a Nancy, que también estuvo, la loba. Bueno, saluditos a Chana. A Chana, que las extrañamos a mucho. Cristal, a Cristal, Alex, a Abril, a, a Alex, a, a Vicky. que siempre Vicky. lo anda retando por ahí. Que anda haciendo los flyers. Salva. Claro. Así que bueno, nos quedó súper corta Y bueno, nos despedimos hasta la próxima Nos ¿no? vemos el martes que sí. viene martes ¡Feliz que cumple, viene. Mili! ¡Gracias! ¡A Te festejar queremos. el cumple de Mili! Besos a todos Bueno, bye, nos vamos ¡Los vemos! ¡Chau, chau! pero no, no. venganza radio afectiva 24/7 por radionauta 106.3